Els defensors dels drets humans a Guatemala han rebut una molt mala notícia aquesta setmana. La dimissió del president de la Comissió Internacional contra la impunitat. El jurista espanyol Carlos Castresana tenia la missió de netejar la presència del crim organitzat en les estructures estatals. Castresana, però, ha renunciat davant la manca de suport, ha dit, del govern d'Álvaro Colom. Saludam la presidenta d'una de les organitzacions que vella pel respecte dels drets humans al país centreamericà. Ella és Norma Cruz, i és presidenta de la Fundació Sobrevivientes. Norma Cruz, bon vespre, buenas tardes en Guatemala. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en el programa. ¿Qué supone la renuncia de Carlos Castresana para la lucha por los derechos humanos en Guatemala? Mira, definitivamente fue una semana bastante dura de fue como que si hubiera ha eh, eh, habido un, un terremoto en mi país no realmente la, la renuncia de Carlos Catrizana en Gutemala eh, significó el correr el riesgo de que el proyecto de la si este se quedara muy vulnerable de que aquellos sectores que se oponen a la, a la justicia, que aquellos sectores del crimen organizado vieran en la renuncia de la CICIS una oportunidad para poder ellos, digamos, eh, tomar eh, control de, de la situación. Afortunadamente, como sociedad civil, logramos articularnos, logramos hacer un solo frente y logramos salir, digamos, a, a, ex, a, a exigir, digamos, la renuncia del fiscal general y, y a, a respaldar la posición de la CICIG a través del comisionado, ¿verdad? Entonces, este al día de hoy este las cosas se encuentran un poco más tranquilas, se, se dio la renuncia del fiscal general y se está iniciando ahorita un proceso de, de, de conocer a mayor profundidad las razones, las causas por las cuales este, el señor Castrezana eh, presentó su renuncia. ¿Cuándo se crea y cuál era la función de la Comisión Internacional contra la Impunidad? Sí, digamos, la CICIC se crea hace aproximadamente dos años con el mandato de eh, fortalecer la institucionalidad de, de, de justicia en Guatemala, de las instituciones a cargo de la investigación y de aplicación de justicia con el mandato, digamos, de desarticular las estructuras de crimen organizado que eh, se, se, se encuentran enquistadas eh, dentro del Estado. Ese es el mandato, digamos, de la CICIG y fue en esa línea que el señor Carlos Castrezana eh, orientó todo el trabajo de su de su equipo. Este era de esperarse que estos grupos ante ante estos hechos pues reaccionaran de alguna forma y fue así como empezamos a ver a partir de este año que cada vez los ataques contra la SIC eran más intensos. Y el objetivo que perseguían era eh, descalificarla, deslegitimarla ante la población guatemalteca. El señor Castrezana ha señalado con el dedo al presidente Colón y muy especialmente al fiscal general Conrado Reyes. ¿De qué les acusa? Mira, en el caso del señor Conrado Reyes, ya él abandonó el cargo. Él muy concretamente estaba vinculado este a, a grupos de crimen organizado Entonces, en el momento de ponerse él al frente del MP, él inmediatamente tomó una serie de decisiones este, encaminadas a que personas vinculadas a crimen organizado tomaran pos posiciones dentro del MP y entrar a tomar control de aquellos casos, digamos, de mayor impacto este, que afectan, digamos, a estas estructuras. Eso generó, digamos, toda una reacción, ¿verdad?, de, de rechazo, tanto por parte del comisionado como también de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático y, por supuesto, de la sociedad guatemalteca. En cuanto, digamos, al, a los señalamientos a, a, al Ejecutivo representado en el presidente Álvaro Colón, él lo que plantea es que no se ha dado el apoyo suficiente. O sea, para poder erradicar el crimen organizado, para poder fortalecer la institucionalidad que tiene a su cargo la aplicación de justicia, se necesitan fondos. Y esos fondos tienen que ser eh, solicitados por el Ejecutivo al Legislativo y tiene que ser el Ejecutivo quien garantice, digamos, esos fondos ¿no? para el, la policía, el Ministerio Público y el organismo judicial. Sin embargo... En los últimos tiempos se aprobaron más de eh, la venta de más de 4 mil bonos y dentro del destino de esos 4 mil millones de quexales no se tomó en cuenta la aplicación de fondos ni para el Ministerio Público ni para el organismo judicial, mucho menos para la policía. Entonces realmente sin esos instrumentos eh, es imposible avanzar en... en desarticular a estos grupos y en poder hacer que prive la, la justicia, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Se sabe ya quién puede sustituir a Castresana? No, todavía no. Todavía se está, digamos, eh, de parte de sociedad, sí, se están en sondeos para poder tener acercamientos con Naciones Unidas y poder también eh, plantear, bueno, el perfil que nosotros vemos. Consideramos que el señor Castresana, este abrió todo un camino y que la persona que venga tiene que ser una persona con una con un perfil muy similar al del, al del doctor casttresana si se puede digamos a un aún mejor de manera que el los procesos iniciados y, y lo que nos falta por caminar este sean sean dados con mucha contundencia con mucha energía. Entonces, eh, en eso estamos, estamos a la espera de que se nombre al nuevo comisionado. Estamos ahorita con, un, con una fiscal interina en el Ministerio Público, ¿verdad? Y, y estamos también a la espera de que el Ejecutivo y el organismo legislativo pues demuestras también de compromiso con uh, los puntos planteados por el señor Carlos Castrezana, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega la relación entre el crimen organizado y el Estado en Guatemala? Ay, Dios mío. Es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Pero este llega a niveles muy altos. El día de hoy el señor Carlos Castrezana en una conferencia de prensa señalaba con nombre y apellido a, a un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, que es la instancia máxima en este país, a nivel de justicia. Entonces, ya con eso yo te digo mucho. Bueno, o sea, realmente en Guatemala el crimen organizado tiene un poder bastante grande, lo podemos ver solo en el hecho de que para el señor presidente no fue fácil tomar una decisión, es más, la tuvo que tomar eh, la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Por lo mismo, pues, de que estos grupos, eh, su poder es un poder real, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pues, uh, a modo de finalizar, no sé, le podemos recomendar... Aquí en España tenemos un juez al que le encantan las las, las, las causas difíciles y al que han suspendido de funciones, es el juez Baltasar Garzón, no sé si le conoce, igual les, les iría bien no, para... No, lo lo conozco, le comparto. Ya ya por acá hemos hablado de él como un posible candidato. Pues seguro que él aceptaría muy costosamente. Norma Cruz, presidenta de la Fundación Sobrevivientes, muchas gracias por atender la llamada en directo no, de, de IBT Radio. Nada. Buenas tardes para Guatemala. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas bien, noches. Nada.